Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que está pasando en una de las empresas del Grupo Techin, la planta Tenar de Valentín Ancina, en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay despidos, suspensiones, sanciones, desmedidas a los trabajadores. Estamos en contacto telefónico con José Villa, uno de los delegados. Hola José, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Eh, ¿Qué tal? Buen día. Este, sí, soy José Villa. Lo que quería aclarar es que en este momento yo no soy delegado aquí ah, está gerenial, he sido delegado, pero en este momento puntualmente no lo soy. La situación concreta en la planta es que nos encontramos con un despido, hay compañeros despedidos y tres sancionados, eh, pero el tema concreto es la persecución que estamos sintiendo nosotros acá dentro de fábrica, ya desde hace un tiempo largo, este mucha presión eh, por parte del gerente de tanta que es Júlcar Santoro, eh, eh, queriendo bajar digamos la directiva que, que tiene el grupo de de avanzar con la flexibilidad laboral, digamos, sigue a un punto que esto ya termina siendo una cárcel y quiere mantener a los trabajadores en una forma de esclavitud, digamos. Y hoy despide un trabajador que tiene más de 20 años, eh, que tiene que mantener una familia, y nada, inventa una causa de y produce el despido. José, ¿y esta situación de, de despidos, de hostigamientos, de suspensiones, eh, es nueva, se venía dando en los últimos meses...? centenario siete de Valentina Alcina, este nosotros tuvimos respiros el año pasado, ¿no? El año pasado nos despidieron a 15 trabajadores también claramente por persecución gremial, este y logramos revertir esa situación de poder 20 días de lucha y logramos la reincorporación de todos. Este hoy volvemos encontrando con esto uno de esos trabajadores que el año pasado había sido despedido y vuelve a hacer este, una clara persecución gremial, digamos, porque somos trabajadores que como yo estoy en este momento no soy delegado Pero hemos sido delegado y hemos reconocido eh, activistas geniales y, y defender los derechos de los trabajadores y eso parece que le molesta el grupo Techin. También quiero dejar en claro que en el caso mío tengo 30 años de fábrica, en el caso de este compañero que hoy despiden tiene 24 años de fábrica, somos este operarios con las máximas categorías de de la UOM, eh, personal calificado, trabajamos en mantenimiento, o sea, Acá hay una clara persecución porque quieren avanzar con, con esta política de flexibilidad laboral, no porque tienen un problema económico. Techin viene comprando plantas en todo el mundo. Hace muy poco tiempo que nos hemos enterado de la planta que compró en Estados Unidos. O sea, es una persecución para avanzar con su política flexibilizadora. Uh -huh. eh, José, ¿ustedes ven que esto eh, se está repitiendo en otras plantas? Esta, esta, ¿Este intento de avanzar, de hecho, con la flexibilización laboral? Sí sí bien avanzando digamos en lo que es Tenaris, este nariz tenemos la situación de los compañeros de, de campana penaririz y hierca que hasta le han llegado a sacar de algún sector eh, de planta que es una que es, no sé si lo conoces es una empresa enorme eh, un predio enorme que tiene de un lado y del otro lado de la ruta sean en campana y que han sacado de la enfermería un sector de, de la fábrica o sea van avanzando de una manera Increíble, y bueno, se le se le está intentando poner un freno de parte de los trabajadores, este organizado dentro de la Unión Obrera Metalúrgica, hoy se se hizo en medio de tanta mala tan agresividad, diríamos, hablando mal y pronto de parte de la empresa, que en el día de hoy los delegados no venían a la planta porque se moviliza por el tema de paritarias eh de la buena a nivel nacional y pidieron que vinieran los, los los delegados, hizo una asamblea de fábrica y la planta está que no es se sea actividad, hasta tanto se recompone esta situación, es que se va a hacer la denuncia en el Ministerio de Trabajo Regional de la ANU, y lo que estamos pidiendo es que tome carta en el asunto del Ministerio y que este compañero sea reinstacado, que lo único que estamos planteando es seguir trabajando. eh Lamentablemente parece que viviéramos este, en la etapa más oscura de de la que vivió este país, digamos, porque por cualquier cosa que uno pueda llegar a decir reclamar, eh, automáticamente queda a la calle. Uh -huh. eh, José, eso quería consultarle el, los trabajadores están unidos porque digo, por ahí la duda que uno le surge es si esta, estos intentos de avasallar los derechos de los trabajadores eh, no reciben resistencia de los propios empleados y, y muchos agachan la cabeza y terminan aceptando las condiciones que, que intentan imponer los, los empresarios, ahí en el caso de, de la planta de ustedes esa situación ha sido de, de resistencia y, y pedir que el que el compañero sea reincorporado. Sí, sí, eso sí, eso. se acaba de hacer una asamblea hace un una hora atrás y la asamblea resuelve el suceso hasta tanto el compañero no vote ingresar. Digamos, nosotros estamos dentro del marco de un plan de suspensiones acordado por la empresa, este ...porque ellos dicen tener una baja carga de planta y no poder tener a todo el personal... ...en este momento somos 150 trabajadores afiliados a la UOC... ...y no están, o sea, si yo en acuerdo entre la empresa y la Unión Obrea Metalúrgica... Me ...entregan ese plan de suspensiones para no despedir a nadie... ...ahora nos encontramos con despidos, nos encontramos con suspensiones, con rebaja de salario... Eh, ...la gente está cansada de esto y, y pone un freno y dice basta como en todos lados siempre hay compañeros que son caras más visibles y que van más al frente que otros y en este caso están atacando digamos a lo que nosotros entendemos como los compañeros más combatidos de fábrica para defender únicamente los derechos que nos corresponden venir a trabajar cumplir nuestros horarios eh ser respetuosos de las obligaciones que tenemos como trabajadores pero también tenemos derechos porque si no parecería que por eh, tener un trabajo tenemos que vivir esclavizado y nosotros como movimiento obrero argentino organizado hemos dado muchísimas luchas de larga de la historia para tener los derechos que tenemos. Nadie nos regaló nada y nosotros tampoco estamos dispuestos a, a entregarnos y, y aceptar mansamente que una empresa como Techin, tan poderosa, con con tantos millones de dólares que le, he hecho, le hemos hecho ganar a los trabajadores, aceptemos esto, digamos. José, muchísimas gracias por el contacto con las radios comunitarias de Argentina. ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por poder difundir y que Nosotros seguimos acá en la puerta de fábrica con los trabajadores, esperando que el Ministerio del Trabajo tome eh, carta en el asunto y el compañero vuelve a, a trabajar. Un abrazo grande, ¿eh? seguimos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. Hablamos con José Villa, trabajador de la planta Tenariciad, del grupo Techin, el grupo de la familia Roca, una de las empresas más poderosas de nuestro país, contándonos la situación que se vive a diario en esa fábrica.